Lo más importante del negocio es la honestidad, la integridad y el trabajo duro. La familia. Nunca olviden de dónde venimos. Ustedes son lo que son en este mundo. Y es una de dos cosas. O son importantes, o pobres diablos. Ahora vuelvo. Saben que van a volver Nos ven y ponen las espadas en el aire Niños y grandes aplauden El hambre con la que nos ven comer Vamos para un juez Sin frenos, agárrense De este bus la registradora no devuelve A Juan y con los santos No se juega, papá Hay colíricos Siempre suena bien aunque lo escriban mal Ahora todos son famosos por De chismosos cualquier cosa puede ser viral Por afán descuidaste tu chacer Ustedes no dejaron de rapear Dejaron de aprender y todo juran Que hicieron el disco del año En una época donde no te escuchan Más de una semana La buena música es eterna, tacha el calendario Veremos quién te recuerda Cuando tengas cara. Es hora de limpiar la casa primo A las El nuevo traje del emperador no. nada más sobrevalorado que la opinión si te ofende mis posturas radicales estás siendo radical en eso estamos iguales modestos como el que registró la luna no deberle nada a la industria de nuestra fortuna orgánicos frutos cítricos alcohólicos los últimos románticos 15 años sin dejarla caer. Escucha esto, quema tu disco, tomas el canal. Son haters, quejándose de los haters. No eres versátil, eres hipócrita que es diferente. Pregunto por talento y hablan de cuánto han vendido. Gente vacía creando contenido. Respeta el proceso pelao, Como dicen en el barrio, eso ya está hablado. es hora de limpiar la casa primo, a la cima solo vuelve el que recuerda el camino a Guanile, a Guanile